por su palabra y de que está a su lado es una misbah estar alegres en Shabbat y puestos en pie vamos a exaltar el nombre del eterno Duh. Ma la la, la. Tejilín 103 del 1 al 4 bendice alma mía Donai, y bendiga a mi alma su santo nombre todo mi ser todo lo que soy que bendiga su santo nombre porque Él es el Todopoderoso Sé que Él perdona todos tus pecados Él es quien sana todas nuestras dolencias Él es el que rescata del pozo nuestra vida Él es el que nos levanta y Nos corona de misericordia Por eso Por eso con todo mi ser Yo voy a bendecir al Eterno а skin yeah. It uh -huh. there Yesu wael ya ka alo con todo tu ser yeshua Gloria a va. Emmanuel. Aleluya. Gloria a va. Emmanuel. Aleluya. Gloria Te exaltamos, Padre. por darnos a Yeshua la salvación verdadera sin pecado, que todo lo que viene de ti es santo, todo ha sido creado por ti, tú creaste tu palabra, a Daval, a Mashiach, tu creación es santa. Tú nos has sostenido Tú nos sostienes Tú nos levantas Y en momentos de alegría Y en momentos de aflicción Tu Torah Está en nuestra mente Y en nuestro corazón Cuando muchas veces No conseguimos consuelo estamos en tu Torah que hubiese sido de nosotros si no estuviese en tu Torah hubiésemos perecido en nuestra aflicción gracias eterno porque tu palabra sostiene al universo y tu palabra nos sostiene a nosotros podamos buscar tu palabra y deleitarnos en ella de día y de noche que podamos meditar mientras caminamos al acostarnos y al levantarnos porque ella nos sostiene gracias por Yeshua HaMashiach ha sido puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias Eterno, te bendecimos y te agradecemos. Gracias Eterno. Ahí donde estás, dale palabras de agradecimiento al Eterno. Agradecele por todas sus bondades para contigo y tu familia. Thank you. lazo para el rey de reyes y señor de señores